Tenía 19 años cuando este suizo universal se puso por primera vez delante de la gran pirámide. Pasó horas ante sus 150 metros de altura preguntándose cómo aquellos hombres primitivos habían sido capaces de erigir esta maravillosa escalera hacia el cielo. Desde entonces Eric von Daniken no dejaría de viajar jamás. Lo hacía en busca del pasado, pero para encontrar huellas del futuro. Porque allá donde iba topaba con restos prehistóricos y de desaparecidas civilizaciones que le gritaban explicaciones alternativas para justificar los conocimientos de los antiguos. ...mostró al mundo entero por primera vez las pistas de Nazca en Perú... ...viajó por toda América descubriendo ciudades en mitad del Amazonas y túneles... ...enormes túneles que surcaban el subsuelo del continente... ...túneles que habían sido refugio y morada de tesoros para aquellos pueblos antiguos... ...en África buscó una explicación a cómo se hicieron los monolitos de Axum... ...enormes bloques tallados en una sola pieza... ...y en Asia encontró miles de huellas que apuntaban a que los antiguos moradores... ...del Valle del Indo habían dispuesto de una tecnología sorprendente incluso para nosotros... Eric von Daniken formula tras muchos años de investigaciones la que será su teoría universal. Aparece al comienzo de muchos de sus libros. Dice así, en tiempos prehistóricos y protohistóricos la Tierra recibió varias veces la visita de unos seres desconocidos del espacio. Estos seres crearon la inteligencia humana por medio de una mutación artificial programada. Los extraterrestres ennoblecieron a los homínidos al hacerlos a su imagen y semejanza. Por eso nosotros nos parecemos a ellos, no ellos, a nosotros. Las visitas a la tierra de estos seres fueron registradas y transmitidas por mediación de las religiones, las mitologías y las leyendas populares. Entregó su vida libre de prejuicios a buscar pruebas de sus afirmaciones, por ejemplo en Nazca. Allí en mitad de la pampa peruana se extienden cientos de kilómetros de líneas rectas trazadas sobre el suelo. Junto a ellas, figuras gigantescas que representan animales reales y mitológicos. Cuando por primera vez sobrevoló las llamadas pistas de Nazca, concluyó que fueran quienes fueran las personas que las trazaron, lo hicieron con un objetivo, que pudieran ser vistas desde las alturas y solo desde las alturas. Porque a ras de suelo, nadie puede distinguir las formas que trazan estos enormes geoglifos. Ha habido por encontrar respuestas, lo cual el noble quizá pecó de arriesgado cuando afirmó que esas enormes líneas rectas no eran sino una especie de aeropuerto para naves espaciales de seres venidos de lejanos mundos. Su hipótesis caló hondo en la sociedad. Millones de personas admitieron su propuesta que, sin embargo, ha sido más que contestada desde los círculos académicos. Pero hay algo que no se le puede negar. Porque sí, quizás se equivocó en ver tanto extraterrestre en el pasado de la humanidad, pero quienes hoy le contestan desde la ciencia oficial son hombres y mujeres que crecieron leyendo sus obras, personas que gracias a Daniken sintieron fascinación por el mundo antiguo. Ese es su gran legado, haber despertado el interés de tantos y tantos historiadores, arqueólogos y paleontólogos que hoy lo son, por obra y gracia de este suizo. Tenaz y paciente tardó más de una década en sentarse a escribir sobre lo que había averiguado en sus viajes. Su primer libro, Recuerdos del Futuro, fue rechazado por decenas de editoriales. Finalmente logró editarlo en Alemania. El éxito fue fulgurante. Vendió cientos de miles de ejemplares. Luego llegarían más obras. Regreso a las Estrellas, La Respuesta de los Dioses, El Oro de los Dioses... Y así hasta un total de más de una veintena de ellas. Se han vendido más de 55 millones de ejemplares. Y sus obras se han traducido ya a más de 40 idiomas. Hoy, Erik von Daniken es universal. El haber podido conocer muchos de los grandes misterios se lo debemos a él. Probablemente es ahora un hombre más reflexivo que no está dispuesto a dejar pasar su última oportunidad. Hace unos años visitó a grandes empresarios para sugerirles participar de su gran sueño. Lo hicieron. Un sueño que será realidad el próximo mes de noviembre en Suiza. Entonces abrirá al público Mystery Park. El primer parque temático del mundo dedicado a los grandes enigmas del pasado. Una gigantesca obra en la que todos sus archivos, todo su conocimiento, todas las pistas halladas en sus exploraciones quedarán, después de muchos años, a disposición del público.